Buenos días simios amigos, estamos de vuelta en el Palermo de los Simios. Eh, hoy arrancamos un poquito tarde porque bueno, nos detuvo una.. creo que era un cacerolazo que iba para el lado de Luján. Eh, un cacerolazo de.. opositor, no, no lo sabemos mucho, pero lo importante es que no nos dejó llegar y bueno, tuvimos que arrancar un poquito tarde. Eh, un piquitazo, en realidad, un piquitazo. Eh, estamos acá, somos. Pocos, pero los necesarios. Eh, tengo acá a mi izquierda a mi amigo, el loco Ramírez, que se reincorpora después de un mes de ausencia. Sí, casi un mes, creo que un poco más, ¿eh? Pero sí, acá estoy. Bien. Contento de estar, de verlos. Creo que los otros me detestan, porque cuando vengo no están, no sé, voy a seguir investigando. <risa> Preguntaron, dijeron, viene Seba. Vos bueno, fíjate quiénes se quedaron. Cosas que hacer. Sí. Eh, bueno, y también acaban de escuchar la dulce voz de también una. Figurita difícil últimamente en el panorama de los simios. Nuestra querida Dani, el pulpo tagráfico Buenos días. Programa más? número 50 este. Esa. Eh, bodas de oro, ¿ves? ¿50? Sí. Mm. ¿O, o de oro o no. ¿De eh, plata? plata? No, oro. De oro, de oro. De oro De plata sí, sí. son los 25. Y las, de, y las del 75 son de Diamante. ¿Sí? La imposible no. son. Bueno, parámos los simios un sábado más y vamos rápido ya a la picadita de noticias porque estamos con el tiempo eh, para atrás. Sí, picando, picando. Me encanta esta música. Me encantaría trabajar en TN solo para tener esta cortina todo el tiempo en mi cabeza. Bueno, una de las novedades de, este, de esta semana fue.. Eh, el conflicto, el recrudecimiento del conflicto palestina-israel que eh, justamente concluyó con un cese de fuego ayer, ¿verdad? Sí. Eh, un conflicto que, como siempre, uno eh, podrá decir qué complicado que es, que, que, que no se sabe de cuándo data este, este conflicto, pero sí lo cierto es que el Estado de Israel eh, descarga un poderío militar descomunal sobre el pueblo palestino con la excusa de eh, defenderse de una organización terrorista como Hamas. ¿no? Por lo tanto ya eh, el, el concepto de guerra ya queda un poco en desuso, dado que no es una guerra entre ejércitos, sino es la persecución de un Estado contra... Contra supuesta, un movimiento. Contra un movimiento sí. que aparte ganó las elecciones justamente en la Franja de Gaza. Pero bueno, ellos lo consideran terroristas y entonces no tuvieron mejor idea que mandarle un misil a uno de sus líderes a la casa, ¿no? Un misil que entra, toca el timbre y te hace detonar en mil pedazos. La respuesta de Hamas no se dejó esperar y le tiraron 100 misiles en un día, eh, no haciendo ningún daño en absoluto. Pero bueno, de ahí empezó a defenderse a Israel tirando 900 misiles en una semana, más o menos el equivalente a una guerra de tres años. Más o menos. Eh, bueno, la cuestión es que Murió un montón de, murieron 167 palestinos, apenas dos israelitas. Y sigue siendo una, una condena internacional el, el, la masacre de palestinos que, que lleva adelante el Estado de Israel. Eh, eh, ¿Cuáles son los, los acuerdos del, del, del, ¿cómo se llama? del cese del fuego? El ¿Cuál? cese del bloqueo a Gaza, que es un bloqueo que impuso eh, Israel desde que ganó jamás las elecciones solamente dejan pasar eh, teóricamente alimentos y ayuda humanitaria sabemos que eso tampoco se, se respeta pero bueno lo que dicen es que si dejan entrar personas y material militar ponen en riesgo su propia seguridad eh, a su vez el acuerdo también incluyó el cese de, de asesinatos políticos selectivos como el que hizo Israel con este líder de Hamas y después cierta garantía internacional de que no va a volver a tirar tiros Israel nunca más bueno eh, Lo que se sabe es que eh, Israel está frente a un proceso eleccionario y probablemente sea una manera de generar cierto aglutinamiento en torno a Netanyahu que quiere ser reelecto en las elecciones de, de, de, del Estado de Israel. ¿Pero eso puede ser favorable a él o dentro Mirá, de su propia. El Estado. 80% de la población de Israel está de acuerdo con los bombardeos y está en contra del cese del fuego. En un punto La, la idea de, del enemigo permanente también eh, genera como una identidad y claro. en, en, en cierta medida también eh, pensemos que el poderío militar israelí es descomunal y no, no entraña realmente grandes peligros para la población así que evidentemente es un buen eh, una buena propaganda política invadir a, a un país vecino, estamos evaluando eh, invadir Uruguay nosotros eh, <risa> bajo la <risa> consigna de que Son todos fumones y, y eso no Ilegales, o sea, son fumones ilegales. Bueno, pasamos a noticias. Bueno, eh, otra de las noticias de la, de la semana en nuestro país, en este caso, fue el paro nacional eh, del día martes. un paro que se hizo por varios, digamos, tuvo varias reivindicaciones. Una fue la modificación eh, del mínimo no, impo no imponible Eh, otra fue en rechazo a la nueva ley de ART, un pedido de salario mínimo de mil pesos, la unificación de las asignaciones familiares y bueno un aumento para los jubilados. ¿Qué tuvo de, de particular este paro que algunos... No fue tan polémico. Sí, digo, histórico como la primer huelga en el general en el gobierno kirchnerista, pero además fue la unión de las dos centrales eh, de trabajadores. Estuvo por un lado la CGT de Moyano y por el otro lado la CTA de micheli La CGT y CTA que a la vez están divididas entre sí, pero bueno, fueron estas dos, la de Moyano y la CTA de micheli las que se unieron. Eh, y pararon sectores claves como por ejemplo los ferrocarriles que hicieron un paro a través de los señaleros, son los que... Sí, los que levantan la barrera. Sí, bueno, al, sí. al, al parar no ellos ya está, paraban los ferrocarriles. Eh, y con personajes como por ejemplo el Pollo Sobrero, identificado con la izquierda, también sentado en la misma mesa. Petrola también, Petrola defendiendo por qué no era moyanista... El, el corte del Puente Porredón, por ejemplo, también. Claro, bueno, el corte, el corte del Puente Porredón lo hizo el PTS, por lo menos al mediodía, entre la mañana y mediodía, el corte lo hizo el PTS. Eh, tuvo entonces esto, distintas fuerzas y distintos personajes, algunos quizás para nosotros más o menos buen visto y otros nefastos, eh, sentados en una misma mesa y defendiendo algunas consignas eh, parecidas y juntándose con personajes como Moyano, Barrio Nuevo, buce, ¿no? la burocracia sindical clásica de, de la eterna, que aparte combatimos desde la izquierda, no, teóricamente, pero bueno, a veces ser, op ser opositor hay que hay que juntarse hay con hay amigos y hacerse ser... un poquito las manos. <risas> Y bueno, ¿qué, del, ¿qué decían los kirchneristas en este paro? Digo, eh, muchos alegaban que, los que no todos los trabajadores que no, no fueron a su, a su lugar de trabajo fue porque darían al paro, sino porque no tenían trenes para llegar eh, o porque estaban amedrentados por su mismo sindicato demás. En medio de todo eso, bueno las declaraciones de Cristina desde San Pedro, conmemorando el Día de la Soberanía Nacional, Eh, bueno, donde dijo, por ejemplo, que a ella no la corría nadie Esto de que no podíamos hablar ni de paro ni de piquetes Y diciendo cosas como estas Porque, debo decirlo también, saben que soy sincera y expreso con mi corazón Hoy no fue una huelga ni un paro Ni siquiera un piquete Y perdónenme, Juan Manuel, yo sé que vos hablaste de piquete Pero yo me acuerdo de los piquetes Que fue un fenómeno sociológico y económico. En Cutralcó, en mi Patagonia, nacieron los piquetes. Me acuerdo también y me niego y me niego a decir piquete porque me acuerdo también de Aníbal Verón, me acuerdo de esa Argentina devastada donde el piquete salía como un fenómeno sociológico, político y económico de gente que no era vista por la sociedad y no tenía trabajo y se desesperaba. Me acuerdo también de Costec y Santillán. Me acuerdo. Me acuerdo de tantos otros, no me imagino a Costec y Santillán viajando con su familia a Miami, así que por favor, no hablemos. No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso Bueno, pensé que era una cadena nacional en un momento, por todo lo que juro. Este, No, yo tampoco me imagino a Costequi y Santillán viajando a Miami porque están muertos. Y la verdad es que escuchar a Cristina con Aníbal Fernández en ese mismo lugar donde por estaba sí. dando el discurso, cuando eh, fue secretario general de la presidencia en el gobierno que mandó a fusilar a, a, bueno, a, a la gente que estaba en ese mismo piquete, donde murieron Darío y, y Maxi, sí. es... No, por lo menos una provocación. Sí, sí, un descaro absoluto, un descaro absoluto, la verdad. Sí. Pero bueno, esa, esa también es la técnica, ¿no? De, de tomar, y, y, y, y, lo, lo que hicieron con el internauta también, ¿no? De tomar algo del acervo popular y convertirlo para... Sí, para el, significarlo. En la ficha no. del 26 tenía Darío y a Maxi, la ficha que hizo la cámara para el 26 tenía a Darío, y a Maxi y a Néstor aquí atrás, y esta, esta terrible frase de... La, no, eso lo fue después, con Mariano Ferrer hicieron lo mismo, con esto de que la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor siempre toman la, la, o sea, la, las consignas las banderas del campo popular para desvirtuarlas, porque digo, esto como decías vos, o sea, Aníbal Fernández está ahí, se sienta todos los días con la presidenta y a la vez usa ese discurso de Miami que qué carajo tiene que ver, ¿no? Porque es eso, sí, siempre sí, sí. Es patear la pelota afuera, pero tener la pelota, eso siempre. Bueno, eh, vamos a escuchar un tema, entonces, en honor al, al, a los compañeros del sindicato de camioneros que bueno, han, han destinado el país. Pesadilla, qué fuerte pesadilla, la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor y yo muy asustado, sin saber manejar. Todito le movía, pero no podía arrancar. Ay, qué le pasa, qué le pasa mi camión? Qué le pasa, qué le pasa, qué no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección. Y la rueda y la rueda se le tranca. ¿Ay qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección. Y la rueda y la rueda se le tranca. Conectaba el arranque y nada. Yo le daba ma mi vela y nada. Revisé la batería y nada. La bujía le cambiaba y nada.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 Revisé la batería y nada La bujía le cambiaba y nada Revisaba el aceite y nada Le cambié la gasolina y nada Radio La Colectiva FM 102.5 Construcción Participativa Comunicación Alterativa Un, dos... Bueno, escúchame, entra el ruido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 Estás escuchando, la ¿Estás escuchando la colectiva? ¿no? ¿Estás escuchando la colectiva? La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé eso. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Jornada de lucha en defensa de lo público no a la entrega, entrega de, la de la ciudad, ciudad a las, la ciudad las grandes, grandes corporaciones. Porque es nuestra la ciudad, proponemos Declaración de la emergencia habitacional Urbanización y erradicación definitiva en el lugar donde se asientan villas y barrios precarios de la ciudad Incremento significativo de los espacios verdes Suspensión de los desalojos Regulación del mercado de alquileres Gravamen a los inmuebles ociosos Por mayor democracia y participación popular en la definición de las políticas urbanas El jueves nos concentramos a las 13 horas en la avenida de mayo y 9 de julio Para movilizarnos a la sede de la empresa IRSA Moreno 877, culminando la manifestación en la legislatura de Buenos Aires. Jornada de lucha en defensa de lo público, no a la entrega de la ciudad a las grandes corporaciones.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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando el Palermo de los Simios. En la policía, como hoy entendemos, cuerpo civil armado, que tiene como función mantener el orden público, prevenir el delito, etcétera, etcétera, está unida por el cordón militar con la burguesía porque este mismo es el proceso de ascenso al poder de la burguesía y de allí entonces que desde su propia de su propio origen de su propio nacimiento queda atravesado el aparato policial por la que va a ser su función acá en la China que es ser el perro guardián de quien administra el poder, el perro guardián de quien protege los intereses de los poderosos. Esa y no otra es su función. Nosotros en Correvia entendemos y miramos desde este lugar el aparato policial, por eso decimos que el problema policial no es un problema policial. Hoy podríamos sacar absolutamente a todos los policías corruptos de los que hablaba Marcelo hoy, sacar a todos esos comisarios, todos esos subcomisarios, todos los subinspectores, absolutamente a todos y poner en su lugar a clones de la madre Teresa de Calcuta. En cinco minutos estaría reproducido el mecanismo. ¿Quién no sabe que el narcotráfico en la Argentina está en manos de una alianza espuria entre la policía y los sectores más podridos de los políticos del sistema? El 10 de diciembre de 1983, o sea, desde el día que se instaló esto que algunos llaman democracia, otros democracia de baja intensidad y otros simplemente democracia trucha, desde el 10 de diciembre de 1983, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, han asesinado a 3.773 personas. Estos son los crímenes registrados, los que podemos demostrar y documentar rigurosamente, porque seguramente en la realidad son más, muchos más. Alguna vez el inefable Aníbal Fernández, en tono histérico, le pidió a la Correpi los nombres de la víctima. Los nombres, quiero los nombres, dijo en tono casi paranoico. Tenemos registrada una por una a las víctimas de la criminalidad estatal. Seguramente, sin duda alguna, deben ser muchos más. Sobre todo en algunas zonas del interior donde es muy difícil conseguir los datos. Pero esto es lo que tenemos rigurosamente registrado y documentado. Que Aníbal Fernández, uno de los cómplices de los crímenes por participar del poder, no se haga el sordo. Para mostrar que la represión adopte la forma que adopte, es siempre de clase y tiene la finalidad de garantizar y profundizar la explotación. estamos de vuelta en el Palermo de los Simios eh, ¿qué estábamos escuchando, Seba? Estábamos escuchando a Herman Schiller eh, en el acto de Correpi, la presentación que fue, la presentación, archivo anual de casos, que se hizo el viernes 16, el viernes pasado no, no ayer, sino el viernes anterior este, en, en el discurso, digo, por primera vez Correpi tuvo la posibilidad de tener a Herman Schiller un conductor, una persona de radio un, un militante desde los medios de comunicación, llevando sobre todo la primera parte del acto, después hubo el espacio que siempre tienen los familiares y, y esta vez eh, también tuvo un, un espacio muy grande dentro del acto las comisiones internas, las juntas internas, los sindicatos reprimidos y demás. Sí. No, quería saber que nos cuentes un poco qué es el archivo anual de casos y, y digamos, cómo es que lo, que lo hacen. Digamos, ¿no? Claro, el archivo, el archivo de casos eh, se presenta desde 1996, este, es una recopilación que hace Correpi de, de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado y que en sus primeros momentos tuvo... Un, un, su primer origen fue en ese momento el ministro del interior Kolach pidió y exigió, así como escuchábamos en el audio que también lo hizo Aníbal Fernández los nombres pidió denme nombres como diciendo que, que los números eran falseados y demás entonces Correpia empezó a hacer este archivo que en su primera instancia se entregaba en Casa Rosada y después ya no y hace años que ya no, no tiene otra finalidad que la de la concientización popular y, y el acto en sí mismo Eso que nos, nos nos junta otra vez con las comisiones internas, nos plantea el, el estar a, a siempre atentos a cuáles fueron los conflictos, cómo se reprimieron, cómo se resolvieron, cuál es su instancia judicial y demás. El archivo este se, se construye básicamente incluyendo eh, todos los casos de personas asesinadas que no representaban un riesgo para un tercero, en este caso un policía este un gendarme, un prefecto lo que fuera, y o policía privada donde también se, se incluye dentro de esa categoría, eh, por eso eso es importante remarcar, son casos donde nosotros tenemos demostrado que se demostró en el juicio o por lo menos en una instancia de seguir la causa, de que no hubo tal enfrentamiento, porque siempre lo que los medios claro. ponen es enfrentamiento o dudoso enfrentamiento, etc. Eh, esos datos son concretamente de personas o desarmadas o que les plantaron un arma o que teniendo un arma no la utilizaron en, en, en su defensa o en el ataque contra la policía. Este, respecto a las víctimas, o los victimarios, mejor dicho, perdón, respecto a los victimarios, incluimos a las agencias represivas del Estado en su totalidad, policía federal, policías provinciales la policía metropolitana, la gendarmería, la prefectura, el servicio penitenciario y los servicios de seguridad privada. Esta vez, hace unos años, venimos también incluyendo lo que son lo, lo que nosotros hemos denominado la tercerización de la represión, las patotas de choque de, de, de la burocracia sindical, que siempre, digo, como el caso de Mariano Ferreira, como más emblemático. Claro, y también las de.. Eh, había, no sé, eh, hace un par de años había salido la UCEP de Macri. Claro. que eran como una especie de unidad de control del espacio público, que era una patota para policial que se encargaba de levantar gente de la calle. Claro. O, por ejemplo, no sé si están incluidos los sicarios de terratenientes que mandan a matar a, nosotros, a pobladores. Claro, eso sí. Nosotros, por ejemplo, con, con el caso de, de, del compañero de Mocase y todo eso, están incluidos. porque También consideramos ahí el, el, el Estado garantiza esa posibilidad de la represión y siempre, casi siempre después, termina defendiéndolos. Eh, hasta el momento de soltarle la mano, digo, como en el caso de Pedraza en este momento. Claro. También es que lo dividimos el, el, en diferentes modalidades. El, el, el archivo consta de, por ejemplo, la, la modalidad gatillo fácil, que son los fusilamientos de, de personas eh, que fueron detenidas o, o en el mismo momento de un supuesto hecho. Después ya independiente de eso los fusilamientos en las movilizaciones que es lo que hablábamos recién las sí. movilizaciones. Y, y después también incluimos por ejemplo un, una cosa que es bastante polémica que es los casos intrafuerza denominamos nosotros eh, discusiones familiares donde el, el policía, el gendarme el que sea, eh, usa su arma reglamentaria para terminar la discusión también está no en el cumplimiento del deber digamos claro, ya no en el cumplimiento del supuesto deber sino ahí Y para recopilarlo incluimos un montón de fuentes, en realidad. La mayoría, eh, digo, articulamos con muchas organizaciones. Correpi forma parte del Encuentro Nacional Antirepresivo, un, un encuentro que se vino tomando forma en el último año. Eh, muchos compañeros, hoy no pudo estar nadie presente de Correpi de acá, porque muchos viajaban a Córdoba al segundo encuentro. Y eso como principal fuente. Después están los diarios. También aprendimos a leer entre líneas lo que el diario dice cada vez que dice que hay un delincuente frondoso prontuario, eh, a entender que lo más probable que haya ido ahí es un fusilamiento. Directo. Sí, o cuando hablan el, de enfrentamiento, de que, claro. Es la típica eso. Es la típica. La, la típica es el enfrentamiento que nunca se demuestra digo los casos de, de gatillo son casi la totalidad de, o sea son un, no sé cuánto lo, lo podemos ver este pero Los casos de gatillo suelen estar acompañados de este supuesto enfrentamiento, se, plant, se plantan perros que se le dicen a las armas estas que no funcionan, que la policía siempre tiene en, en cajón para ponerla en el momento adecuado. Se mete un stock ahí en el, en el baúl del coche. Siempre que tenga al Siempre un... de la viandita, unas armitas <risas> para, para... El delivery de pizza y el, ah. y, la, y el chumbo que no anda. Casi siempre son eh, estos perros, o sea... Eh, Armas que no funcionan, porque las que funcionan tienen un mercado, un mercado negro en el que se pueden mover y que generan un montón de dinero. Eh, estos son casi siempre las que los peritajes terminan descartando porque no, no tenían gatillo, algunas no tenían ni balas, algunas no se, fueron, se demuestran que no fueron usadas. Eh, siempre es interesante leer entre líneas lo que el diario muestra como enfrentamiento, porque si hubiera enfrentamientos reales tendríamos que tener un montón de policías muertos y no es el caso sí, quizás no porque el diario actúe con alevosía de mostrar eso, pero, pero sí de acuerdo a las fuentes que utiliza. La primera fuente que utilizan, quien es el policía, la mí la propia policía, que informa sobre lo ocurrido. Claro, eh, en cuanto a eso, hace poco, sobre todo en Capital Federal, se implementó un sistema de, una especie de carpita que arman cuando llega el caso, si sí, o sea, hay un caso, sí. se tapa todo, y claramente ahí la única versión que va a salir de eso, es la policial yo tengo como muy marcado una terrible trapa de crónica que, que tituló un 1 a 0 policía mató a delincuente, a tres cuartos de página este, y ese, en ese caso eso fue en Salto y Belgrano este, eh, en ese caso lo primero que apareció fue la carpita esta que cierra todo nadie ve nada, la policía copa el lugar y los medios llegan cuando el hecho ya está consumado y, y recogen siempre la versión policial Una especie de, de biombo. ¿no? Es un biombo, sí. claro. Me parece como un bañito químico. ¿no? Claro, sí. Con sí, el logo sí. de la FA. Claro. Bueno, y. para tirar algunos datos de, de este archivo, bueno, el archivo. Bueno, el archivo se construye también hasta noviembre. Nosotros tomamos hasta el primero de noviembre recopilando casos, o sea, nosotros nos distribuimos provincias, investigamos con las organizaciones amigas en el lugar y cuando no tenemos este, diarios y, y de ahí vamos sacando conclusiones, siempre quedan en stand-by ante la duda, o sea, en, al archivo no se pasa nada que esté en duda okay. y cuando corroboramos pasa a formar parte del archivo. Eh, este trabajo es... Eh, arduo y, y también lo que vemos es que no nos alcanza nunca. Nosotros siempre decimos que la cifra negra del castillo fácil es incalculable, pero también nos damos cuenta, sobre todo año a año, cuando tenemos que modificar la, la, las cifras de los años anteriores. O sea, nosotros llegamos al 2012 con 3.773 casos. En esos casos, eh, cuando volvamos a hacer el archivo el año que viene, nos vamos a encontrar con que por ahí... Eh, los casos de este año que fueron 182 ya no sean 182 sino más claro. porque vamos permanentemente eh, actualizando esa base de datos. Mm. También es cierto que hemos aprendido bastante en, los, en, los, en estos años a, a ver mejor, a saber dónde buscar y porque yo no puedo creer que ¿qué sé yo? que en el 83, 84 re, eh, solamente hayamos recogido un caso o cuatro casos. Cuentan eh, desde ahí, del desde 83. ¿no? Contamos desde la democracia, sí, siempre desde el periodo democrático, desde el 10 de diciembre del 83. Claro. Eh, pero bueno, puede tener que ver mucho con esto que decís, que los, los casos que presentan son los que están verificados, corroborados. Claro. Y eh, sería una tarea demasiado compleja, hasta imposible. Eh, llegar a todos los casos que realmente existen o a llegar a corroborarlo. Claro, sí, eso siempre nos deja un mal sabor de. Eh, estos casos que vemos, que sospechamos, pero no podemos confirmar y ante la duda quedan afuera. y Son, son siempre muchos, muchos. Y, y también el, el, el hecho de haber avanzado en el tiempo, eso nos tira para atrás. O sea, se nos hace imposible hoy casi encontrar casos del 83, 84, 85. También igual más allá de eso, tiene que ver con la invisibilización de ese momento, la primavera alfonsinista. Hizo, nos hizo creer que, que todo cambiaba ese 10 de diciembre y, y bueno, digo las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la época tampoco este, tenían el, lo antirrepresivo y sobre todo el gatillo fácil como dentro de, su, de sus políticas internas o como algo a, a desarrollar ¿no? este como para tirar algunos datos de lo que fue este, este archivo bueno, como dije antes fueron 3.773 casos Desde el retorno de la democracia. Desde el retorno de la democracia. Y en este último año tuvimos 182 casos. Este, todos los años nos van apare apareciendo nuevas vertientes, como decía antes. O sea, ahora tenemos que incluir una nueva fuerza como la Metropolitana, eh, o las nuevas patotas como la UCEF, o sea, la, la Unión Ferroviaria o la que toque. Eh, un dato que a mí siempre me resulta fuerte es que, porque también demuestra cuál es el, el objetivo a seguir en esta represión, que es que el, el 47% de los casos son jóvenes de 15 a 25 años. Un dato muy fuerte. Sí, ¿Cuál es el sujeto de la represión? El sujeto, hoy? claro, el sujeto que se busca reprimir, o que, al que se busca, sobre todo en realidad, teniendo en cuenta que al que se reprime es al que se busca callar. Sí. ¿Eh? Pero la cifra que a mí me resulta por ahí más fuerte todavía que esta es que si sumamos dentro a los que llegan hasta 35 años, llegan al 77% de los casos. O sea, esa es un, la modalidad es esta, o sea, hasta 35 años. O sea, lo que nosotros estamos diciendo. El 77% de las, de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado eh, tienen 35 años o menos. ¿no? Eso también, digo... Se, se tendría que cotejar con, con otra cosa que es... Está bien, pueden tener 35, algunos son tienen más, otros tienen menos. Eh, casi en la totalidad, yo diría en un 90 y pico por ciento, son pobres. Que esa también es el sujeto a buscar. Sí, eh, algo de eso está... Bueno, escuchamos en el audio, por ejemplo, a, a Verdú, diciendo sobre esto de que es también una cuestión de clase, ¿no? la es Una lucha de... de O propio de una clase el mandar a, a reprimir a otra. Claro, pero también como ahí decía, decía Carmen, este, es la necesidad de un, de un sistema donde una minoría necesita explotar una gran mayoría claro. y sostener eso, es lo que genera esa, esa explotación. sí sí Si sí. de algún modo te levantás a laburar todos los días y porque sabes que al, al final de la cadena hay un arma apuntándote. Claro, claro. es la obligación. Como para tener datos que también a veces son como sorpresivos, cuento así muy brevemente, nos pasó, o sea, nos viene pasando por, por cantidades, siempre Buenos Aires, termina siendo la, la, la, la provincia con más casos, porque la población es muy alta y demás, pero eh, cuando hacemos, estuvimos hace unos años empezando a hacer eh, los datos y basándonos en la densidad de población. Entonces, cuando, cuando realizamos ese, ese cruzamiento de datos, lo que nos aparecen son, por ejemplo, que Santa Fe sería la, la provincia con más casos, Tierra del Fuego segunda y Buenos Aires ya en un tercer lugar. Eh, lo que también nos permite ver que, gobierne quien gobierne, la represión se aplica como política de Estado. Eh, Santa Fe con su gobierno socialista, Tierra del Fuego con su gobierno radical y Buenos Aires con su gobierno peronista, este, las tres encabezan, Este, este ranking de, de Castillo Fácil. Una anécdota así como muy chiquita es que cuando hicimos este informe, la, la provincia de Tierra del Fuego, no sé bien de, si viene de gobernación, de alguna secretaría, eh, siempre desde los últimos años, porque viene ocupando ese lugar, viene llamando, escribiendo de cómo puede ser, cómo puede ser, pásenos los datos, es imposible que esto sea así. A lo que nosotros le respondimos en un mail no tan amable, diciendo, bueno, ya que los matan, tenga la delicadeza de cortar de contar los cuerpos, sí. y, y solo nos devolvieron un, un caso que sí estaba duplicado, fue un error, pero este, no, no influye para nada en el, eh, en el lugar que sí. ocupa dentro de este ranking. ¿no? Nosotros teníamos otro, otro audio que, que escuchamos ya más relacionado con los familiares, y, y esto que nos pedían nombres, ahí hay algunos nombres. Soy Alejandra Claudia Torres, mamá de Hugo Arce, asesinado el 5 de septiembre por un policía. Mi nombre es Sandra Otero y soy hermana de Héctor Julio Otero, que fue matado por un policía en Ciudad Evita y el policía está con arresto de mi hijo. Eh, yo soy Julia Karina Torres, la mamá de Christopher Damián Torres. Fusilado por el teniente Luis Oscar Ayunta, apoyada de, de Moreno, el 2 de octubre del 2008. Soy la mamá de John Carlos Camafeita, me llamo Elia Beatriz Castro. La historia de mi hijo es así, el 21 de febrero, eh, el, el cabo Martín Naredo, de la Policía Federal, le pega un tiro en la nuca, mi hijo queda... Yo soy Estela Velázquez, mamá de Matías Barzola asesinado el 3 de junio de 2003 en Fiorito por el ex policía José Antonio Peloso. Mi nombre es Delia Garcilaso, soy la mamá de Rodolfo Fito Río. El 21 de noviembre de 1992, estando alojado en la cárcel de Casero, recibió una paliza por parte del servicio penitenciario que automáticamente lo hizo pasar a estado coma, falleciendo el día 24 de noviembre. Mi nombre es Micaela Corso, soy hermana de Rodrigo Corso asesinado el 28 de junio del 2003 por el oficial inspector Cristian Alfredo Solanas del comando de patrulla de Urlingan, junto con su cómplice, el sargento Ariel Horacio Núñez. Soy Verónica, hermana de Kevin, asesinado por David Alejandro Barrios por la espalda en el colectivo La Línea 79. Desde 1983 a 2012, más de 195 desaparecidos en democracia. Casi 3.700 muertes por gatillo fácil o tortura. 68 compañeros asesinados por luchar. ¿A cuánto te podés acostumbrar? Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Bueno, fuerte lo de los nombres. Sí, Si uh, piden nombres los tenemos <ríe> y tenemos familiares organizados peleando contra la represión eso también para nosotros es un gran logro este, Otra cosa que yo quería decir y por ahí ya para esto ir cerrando es eh, el archivo de casos con los números que tiramos y todo nosotros lo usamos como una herramienta una herramienta para mostrar justamente algo que se trata de invisibilizar eh, no esperen encontrar algo desprovisto de, de política o súper neutro de laboratorio no somos estadistas Eh, simplemente creemos que con esto construimos una herramienta que sirve a la clase trabajadora en, en, en su defensa del avance de la represión no no es despolitizado no, no somos sociólogos no somos solo abogados no somos solo sociólogos eh, somos militantes y creemos que los números nos ayudan a forzar lo que decimos sí es groso esto que decir de eh, no invisibilizar algo que, que de fondo está invisibilizado porque el mismo Estado no se no admite ni se controla sí mismo haciendo, por ejemplo, este tipo de, de, de relegamientos, creo que ¿no? ¿Sabemos si existe eso? ¿Un relegamiento mm, oficial de datos de... No, alguna fácil? vez, cada tanto hay informes del servicio penitenciario y eso, que sí, y la verdad que hay también, hay militantes que hacen eso y, y sí, por ahí están dentro de, de, de organismos estatales, pero no hay... digo, un Estado que trata de negar la pobreza, tampoco va a... a digo, también va a negar porque matan a esos pobres. Si los pobres no existen, difícilmente podamos demostrar que se los mató. Bueno, bueno muy bien, vamos a escuchar un tema y a seguir en el panel de los simios. ¡Pum, para arriba! <risa> Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, archivo colectivo. en la colectiva. hora acá, porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que, que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo.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 -A. Somos la hierba, hierba, campo, eres... A tres años de sancionada la ley 26.522 Sí, tres años después de aprobada la ley Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos Manifestamos que La desinversión que se iniciará el 7 de diciembre 7 de. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. No garantiza la democratización del espectro. Las frecuencias que se liberen no serán devueltas al Estado, sino que serán vendidas, transferidas entre privados y a quienes puedan pagarlas. Democracia mínima. Por lo tanto, no se ampliará la disponibilidad del espectro. Nos encontramos en alerta ante lo que pueda ocurrir con las cientos de radios FM que hoy en día están al aire en todo el país y no son contempladas en su especificidad como comunitarias, alternativas y populares a la hora de ser publicadas las resoluciones y llamados a concurso. No, no, no olvido, Red Nacional de Medios Alternativos. No no www.rnma.org.a Baldosas flojas.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 Que ojó tan corto a punto tu mira Que dió en el hombre Que no moría Justo certero Muerte fallía ¿Qué estamos escuchando? Hablamos así. Hablamos bajito porque es como un susurro. Me da misa. Mi? Es un poquito, ¿no? Así, ¿no? Es un poquito lamento. Sí, es raro porque este es... Eh, voy a hablar ya normal. Sí, <risa> está, volvemos, volvemos a hablar. Volvemos a mía, Claro. Eh, este es Gabo Ferro y, y la voz de los que no quisieron estar. Así se llamaba en principio y... En este, en este bloque de Música con Sentido hemos eh, tomado el disco Cuerpo, el disco Canciones a partir de Mariano Ferreira. Y esta es la primera canción, la canción que abre el disco, que es de Gabo Ferro. Y la particularidad de esto es eso, grabó solo, el disco es, son todos dúos, y él grabó solo y quiso hacerlo así porque tiró así a los amigos a ver quién quería tocar y participar en el disco y obtuvo negativas, negativas, negativas. Entonces decidimos... Con, junto con el colectivo de la tribu y con, con Cali kangru que son los otros participantes del disco, eh, llevar, llevarlo solo y, y nombrarlo como ferro", y la voz ferro no y la ausencia de la voz de los que no quisieran estar. ¿Sí? Sí. Sí. Eh, eh, la pregunta que yo quería hacerte era ¿por qué alguien querría no participar de, de, esta, de esta movida? Y yo creo que hay, este, digamos, para... Para cerrar, ¿no? para, digo, para cerrar la idea de, del por qué yo creo, no, este, la, los, los tres colectivos que participamos en esto, que es Calicán Group, que es la, la, el, la banda del primo de Mariano Ferreira, de Aitor Graña, la tribu y nosotros escribimos un documento para, para el disco, ¿no? un documento que está dentro del librito, como vienen las canciones, aparece un, un escrito de, de la tribu, un escrito de Correpi y un escrito de, de, de, del primo de Mariano de Aitor. Este, yo creo que eso es lo que debe haber influido un poco a la hora de decidir no estar claro. un poco estábamos hablando antes de, de, en, el, en la tanda de que una de las ausencias grandes que tuvimos fue la tapa que si bien está buenísima, el hizo Lucano el, el, el que hace la tapa de Barcelona arte, de Barcelona y director también de, director de... de Barcelona, artista gráfico de La Hostia eh, la primera opción había sido Rocambole Clásico, portadista de los redondos. Claro, el, y, y que también tiene un valor, ¿no? Es, eh, tener un disco de rock and roll es como de colección, ¿no? Sí. Eh, pero ahí estamos escuchando a Corazón Potemqui en el tema número dos. Temazo, temazo, temazo. temazo. temazo. ¿Quién lo canta? A Corazón Potemkin Ah, perdón. con ahora eh, Mafia? Sí. Y, bueno, a Corazón Potenkin quiso participar al revés de Rocambole, que se bajó y dijo que él no estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo en los escritos. Y dijo, gracias, y se fue. Y, eh, al contrario, a Corazón Potenkin quiso estar desde el primer día. Eh, se sabe que a Mariano Ferreira le gustaba mucho la pequeña orquesta de si iba a verlo y qué son entonces, los chicos quisieron estar eh, desde el primer momento. Eh, contame cómo fue un poco el, el, el, la iniciativa, cómo se fue armando. Eh, a nosotros nos llega desde parte de la tribu la, la invitación a participar el disco y eso lo cuentan nos cuentan a nosotros que vino el primo de Mariano desde su trinchera, desde lo que él hace que es música, a plantear que quería hacer un disco que no sea solo un homenaje sino un retrato del momento de lo que pasaba en el, en el momento del asesinato de su primo Mariano Ferreira eh, se contacta con, la, con el colectivo la tribu este, que ya tiene bastante experiencia en esto y ellos de deciden convocarnos a nosotros eh, sobre todo para lo que es la parte económica en, en lo que va a generar este disco claro. o sea, la las ganancias de este disco están destinadas a, a la organización, a Correpi eh, y para solventar los gastos de la lucha antirrepresiva, juicios y demás claro. eh, también el tomamos la experiencia que ya tuvo la tribu de la venta anticipada de discos nosotros entregamos unas tarjetitas en promesa de un disco que, que muchos amablemente mucho compraron, amigos, <risa> sí, mucho de de estuvieron, de confiando ciegamente, claro, que vendíamos anticipadamente a 20 pesos el disco mientras estaba grabando, sobre todo para solventar esos gastos de, de grabación y que ahora ya se está cambiando por los discos que ya, que ya están palpables. y claro, es un disco que se autogestionó, digamos, se, autogestionó? se, se autosolventó con el, el aporte de todos los que lo compraron anticipadamente. Sí, y sobre todo con el desinterés económico de los músicos que participaron, que hicieron lo imposible por estar y acomodar horarios y grabar en, en situaciones complejas. Y, y también, digo, también la, la solidaridad internacional, también está Manuchado, está Cuatro Pesos de Propina, varias varias bandas que, que van mostrando lo que hacen y colaboran con el disco de Mariano Ferreira y a la vez con la lucha antirrepresiva que, que representa correr Correpien como pata de este disco. Claro, son todos temas compuestos especialmente para este disco, ¿no? es que es un compilado de temas de bandas. Claro, son todos temas compuestos para el disco y en dúos. Esa fue la particularidad que le quiso dar a la tribu, o sea ambiciosa y que por suerte se pudo lograr. Ahí estamos escuchando a Cuatro Pesos de Propina, un temazo también del disco. Y por ejemplo, Cuatro Pesos grabó en Uruguay, juntó, hizo todo y nos lo mandó hecho. Eso también a nosotros nos deja como muy agradecidos por, por esa solidaridad de mandarlo hecho. ¿Hubo otras, alguna otra bandas o músicos ausentes que se negaron? O que, o que sí Hay algunos que nosotros, digamos, no llegamos a conocer, si no lo estaríamos diciendo acá, que el colectivo de la tribu se los guarda y está muy bien también, porque, qué sé yo. Pero tiene artistas de, de la talla de Vicentico, Manuchao, la verdad que es un discazo, un laburo enorme, de un año y pico laburando, y que ahora ya va a tener presentaciones, se va a presentar el lunes 3 y el lunes 10. En, en el club de la Fernández Fierro el Sí, el club Atlético Fernández club Fierro, Atlético Fernández Fierro este, se va a presentar el lunes 3 y el lunes 10 este, mostrando algunos de los duetos que hay ahí, habla, no todos habla. y acá este, este que escuchamos es de las manos de Filippi el, el tema más polémico del disco ¿Escuchamos? Sí. Esa cantante emociona o esa cantante tres. que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista sino como te que la señora Legrand es una vieja fascista Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones sino como te que la unión industrial no son ladrones y menos mal que oh, la metáfora. Sí. La Eh, así crudo las manos de Filippi se enteraron de la construcción del disco. La, la idea de la tribu siempre para la construcción que está, digo, una idea que a mí me parece muy buena es tener artistas consagrados y artistas en ascenso. Claro. Digo, para que no sea solo un disco de marketinero, de, sí. de digo, podría haber salido el disco vendiendo que está Vicentico, que está Manuchado Y, y, y... si sí, todos están más o menos como equilibrados, no es que se vende como. Como es la participación especial de tal o cual claro, todos ponen, apoyan ponen su granito de arena y es lo mismo que haya grabado Manuchado, que, que haya grabado Nico Rallis o cualquier otro artista en ascenso y, y también, yo decía también, la, la, el interés de, de la Mora de Filippi fue cuando el disco ya se estaba cocinando, digamos, diciendo que querían estar y la verdad que es un golazo haberlos tenido adentro porque es un temazo junto con Cadena Perpetua, o sea, dos bandas consagradas, sí, superpulentas y que le ponen esa cuota de rock duro al disco. ¿no? Sí, eh, yo lo, lo escuché más o menos por encima y está muy bueno. Mucho tango. Escuché, mucho tango. Mucho bloque de tango. El de Palo Pandolfo ah, está, muy bueno. está muy bueno también. Sí, eh, el hecho también de, de generar un disco tan rápido hizo que algunos artistas se comprometan mucho y otros también hacen lo que pueden. Digo, el de Manu okay. Chao por ahí es un tema un poco más descolgado, pero quiso participar, quiso participar desde la consigna que era hacer dúo y hacer algo original. ¿Con lo quién hace dúo Mancho? Con hoy no me acuerdo. Eh, con Chimango. Chimango. ¿Lo grabó? ¿Es lo una banda no... Argentina? no, no es Argentina, me parece. No estoy seguro en realidad. Ahí ya lo estoy mandando fruta. ¿eh? Pero sé que no lo grabó acá, por lo menos. sea grabó, mezcló, lo mandó eh, y está buenísimo que también esté. ¿No? Y por ahí para cerrar, el, el disco ya se está vendiendo, el disco se vende en la tribu. Es, o sea, hay venta, ahora sale 30 pesos, es accesible también. Eh, van a estar estas dos presentaciones en el Club de los de Fierros, ya lo iremos tirando por acá. Este, y, y para cerrar elegimos un, un último tema, un, eh, un tema que también nos llegó... Con un, cuando el disco ya estaba armado y cerrado nos llegó el mail de che, yo tengo esta canción, la quiero hacer eh, ya estaba cerrado, todos, no, no, está cerrado, escuchamos el tema, nos pegó muchísimo y es este tema del dúo de Nico Ralis y el Rally Barrio Nuevo. Como vos, como yo, bien como vos, como yo Tenía veintitantos como vos, como yo Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Así si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz si me despierto cuando miro en un espejo su canción Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz Si sí podría haber sido para mí, para vos Si sí podría haber sido para mí, para vos Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay si me reflejo cuando miro en un espejo Tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando sé que mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz Estás escuchando La Colectiva Político, y a ti y lobos politicos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 RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red, Nac RN Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RN Renunciamos a nuestros mandatos asiciantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien.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 Estás escuchando el Palermo de los Simios. Estamos de vuelta en el Palermo de los Simios, tercer bloque. Eh, muy contentos porque el día está espléndido. Eh, parece que los vecinos se van a hacer un asadito. Como siempre. Eh, yo sí. creo que me voy a cruzar un día de estos... Lo que pasa es que hay mucho chico, muy poca chica, digamos, ¿no? Sí. ¿Eh? Como que no hay asado. Sí, sí. Quedan, quedan medio raros ustedes, ¿no? Mirando a distancia, mirándose el calilito de baba por el asado y los pibes mirando y sí. miran, eh. Mucho muchachote en cuero, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí ¿no? Un poco. Quizás, quizás lo voy a considerar. Bueno, ¿tenemos saludos? ¿Tenemos gente escuchándonos? Sí, tenemos. Eh, tenemos muchas cosas. Primero les, les confirmo que eh, son bodas de oro, ¿no? Porque acá Mariano, nuestro operador, nos publicó. Todas las, las bodas que hay por año, que son muy graciosas, porque tener por ejemplo, un año de aniversario bodas de papel. Bodas de papel. qué de papa. La número 9, por ejemplo, de arcilla. Y así, bueno, de todos, por cada año, una boda <risa> distinta. Sí, la verdad es que sí, lo, después de oro, ¿qué hay? ¿Hay algo más valioso sí, de oro? creo que hay algo más, para que te, ya te digo, pero sí. Después, el año número 55 es de esmeralda. El 60 de diamante, el 65 de platino, el 70 de titanio, el 75 titanio. Sí, de brillantes, el 80 de roble, 85 de mármol, 90 de granito, ¿y quién llega a 90 a ver, años de Casado cuando, en el útero. <risa> ahí ahí hasta el 100 inclusive. Los matrimonios arreglados. Son, ahí claro. hasta el cien. Bueno, después tenemos a Víctor Blanca, que nos dice muy interesante el informe. Este tipo de cuestiones de corrupción y abuso de fuerza policial, la gente la intuye y es importante que existan datos concretos acerca de estas de estas cuestiones. Saludos. Muy bien, muy bien, eh. muy bien Víctor. Eh. Bien? Y después nos estamos enterando que tenemos una audiencia en Montevideo, Uruguay. Lucía Avellani nos pide que mandemos saludos para Daniela Pitaluga que está trabajando en un hostel en Montevideo y parece que ahí prendieron la colectiva. Prendieron un faso también seguramente. Porque, <risa> porque hay, es legal. Suspendemos la guerra entonces. Suspendemos sí, la invasión. No. Suspendemos la invasión y podemos armar una coalición de países fumones. Claro. claro. <risa> Igual hay que, hay que, en cualquier momento llega Palermo también a, a, a Montevideo o a Uruguay porque no tenemos ningún Palermo, ¿no? ¿Uruguayo todavía? Todavía sí, no creo que no, ¿no? Bueno, ya, ya hemos llegado hasta... No, no Londres... Que... Hemos llegado a Londres, claro. Hemos llegado hasta las Islas Malvinas, así que, en realidad... Era más cerca... Tranquilamente quedamos. podemos incorporar a Palermo a Uruguay. Bien, eh, igual eh, aprovechamos eh, para pedir el apoyo internacional de, de los hermanos montevidianos para el cacerolazo, digamos, la protesta que estamos eh, convocando para el 1D para evitar que el Palermo de los simios sea desinvertido y por lo tanto puesto derecho no eh, sí, yo me, difer me diferenciaría un poco el cacerolazo un bananazo un bananazo eh, sí puede ser lo que lo que se les ocurra también un sartenazo sartenazo un virulazo también que quiere o sea, hacer un virulazo también puede hacerlo la cuestión es que eh, estamos eh, ya cerca del final eh, de la fecha límite para la Finalmente, instauración de la ley de medios. Y bueno, nosotros formamos parte de un multimedio secreto, del cual no vamos a, no. a revelar nombres. No podemos. Pero bueno, nos bajaron, nos mandaron la, ya la, la carta roja. Sí. Y, y bueno, entonces queremos generar una resistencia. El 1D, el día final, pues ya el 8D, vamos a sí. solamente vivir una, una realidad totalmente distinta en este país. Es casi como la revolución, ¿no? Sí. Hacer otro país <risa> después del 8D. Exacto. Eh, y bueno, queremos convocar a una protesta acá en la radio, ¿eh? así que, que el que pueda venir, el que quiera venir, y ya tenemos anotada a Pilar Lazuna, que ya dijo que venía, ella, <risa> sí. eh, bueno. y bueno, probablemente esté también Jacobo, Jacobo Winora también, y, y es muy sensible la cada injusticia que ocurre alrededor. Sí, sí, la verdad que, que, sí. que sí. Así que bueno, eh, el que no pueda ir a apoyar al diario Clarín puede venir a apoyarnos a nosotros y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 sola. Plaza Miserere. yo te digo Plaza Miserere, vos qué me decís. Patrogas. Pa, la... No, pero digo, no. ¿qué barrio estamos hablando? Once. Bueno, para empezar, debo corregirte para decirte que Once no es un barrio. Montserrat sería. Y en realidad comparte Balvanera. un poco con Balvanera, Balvanera. Con, con Almagro también. Y creo que con. No sé si Abasto es un barrio también pero bueno, con lo que nosotros conocemos como Palermo Inca. Eh, un barrio, digamos, extraño de entrada, ¿no? Como, es como la triple frontera de, de, de la, del Palermo, ¿no? Porque sí. tienes eh, ciudadanos de todas partes del mundo, negocios de todas partes del mundo, y convivencias eh, de tipo ríspidas, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, hay una comunidad judía importante y también sí, sí. Hay, están sus... Los árabes también están por ahí, los libaneses sobre todo, gente de telas. Pero eh, quizá lo que nos convoca, lo que llama la atención de ONCE es que ha sido eh, un barrio de mucha tragedia, de mucha masacre, digamos, ¿no? Y no me refiero a la banda con esto. Eh, bueno, ONCE tiene... Eh, en ONCE estaba la AMIA, por ejemplo, eh, que el 18 de julio de 1994 estalló en mil pedazos Eh, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos luego para arriba vamos con esto ahí, ahí estamos, estamos eh, ocurrió la, la, la tragedia masacre de Cromañón el 30 de diciembre del 2004 con un saldo de 194 muertos y 1432 heridos y finalmente lo que a principios de este año el, el choque de 11 que también dejó sus 50 y pico de muertos y 700 y pico de heridos 51. Eh, mala suerte, eh, crimen social. El, lo que en cada. en los tres casos eh, se, se observa es un rol del Estado eh, deficitario. ¿no? Eh, casi diríamos eh, por omisión responsable de, de cada una de estas, de estas historias. Eh, bueno, pero el AMIA no queda muy claro, pero claramente. Eh, hay vínculos con la policía, eh, ajustes de cuentas, eh, de relaciones internacionales medio turbias. Eh, así que bueno, un barrio complicado, diríamos, ¿no? Eh, tengo también una pequeña eh, lectura que me dio mi amigo Manu, mi asesor Pirincho, eh, que no lo voy a leer porque no, lo acabo de. Acabo de. Ah, no, una. Eh, Descripción de... Eh, bueno, no, lo perdí. Perdí el... el, el, el, el, el bueno, eh, lo podés... Eh, igual, si lo lo es que hay que ponerle nombre a este Palermo. Palermo, no sé, Palermo Jetta. Yo le diría, Palermo 13. ¿No? Como para mantener el número. Corregir el número. <risa> Podría ser, eh, Palermo 13 me gusta. Sí. Yo me tiro por el lado de Crimen, pero, pero puede ser 13. Palermo Crimen. Digo, lo, lo, salvo el caso de la mía, en el cual no, digo, no, no, no podría decir que fue un crimen social. En los otros dos, claramente, creo que sí, estamos hablando con similares sí. características y todo, tanto el de Once como el de Cromañón hmm. de crimen social. Pero bueno, eh, vamos a buscarle algo un poco más una vuelta de tuerca. Eh, bueno. Eh, Palermo Treason, decís vos. Palermo 13 sería, ¿no? <risa> claro. <risa> Qué difícil de decir, eh. Para mantener el, el, el, la el numerología, origen, el origen no, numerológico de, del barrio. ¿Y por qué se llama Si no, no tenemos idea, ¿no? No, porque el, la plaza, en la que, que, que ah, es okay. el centro del, del barrio de Once, esa plaza pelada, y sí. donde descansan los ritos de Rivadavia. Claro, pero esto, ahora están ahí. Eh, monumento o sea, más meado de la ciudad de Buenos Aires. Eh. ¿no? Y también, bueno, es un monumento a la muerte, es un mausoleo en el medio de la plaza Once, ¿no? Claro. Eh, esa, esa plaza se llama Once de Septiembre. Imagino que por el... Natalicio o muerte de Sarmiento, ¿no? Será. El día claro, del el maestro. El día del maestro. Será la muerte de Sarmiento. Bueno, once. Palermo, 13. Vamos Palermo, con Palermo, 13. 13 ¿no? Muy bien. Eh, ¿Nos despedimos hasta el sábado que viene o tenemos algo más? A ver. Estás escuchando el Palermo de los Simos. Eh, un para arriba, pum para arriba. La, boca, el, la verdad que el programa nos salió un poco eh, tristón no pero bueno eh, no se puede vivir de joda tampoco lo que sí se puede es eh, acceder a un fin de semana de, eh, cultural no este domingo tenemos manada cultural en movimiento Eh, en realidad este domingo tenemos una proyección, sí, de Manada en una casa en San Telmo, que no vamos a decir la dirección porque es, es más cerradito, ah, pero bueno, si le, al, que le, al que le interesa nos pueden escribir al Facebook de Manada, que es Manada Cultural en Movimiento. Manada Cultural en, bar, espacio, movimiento. Eh, vamos a estar proyectando la película Fresa y Chocolate, Eh, un film cubano que habla bueno sobre los prejuicios de la sociedad cubana Esta, es del año 93 y, y tiene que ver un poco con una historia de, homo, de homosexualidad uh -huh. eh, bueno eso vamos a estar proyectando en una casa por San Telmo, en una terraza eh, uh -huh. muy, ¿Qué muy qué cerquita por la calle México, pero no voy a dar más datos al que le interese nos escribe nos <risa> manda ¿no? un mensaje privado claro. y, le... y le decimos bien la dirección le decimos y la, y la todo. contraseña y todo claro el domingo a las 8 de la noche. Pero el otro fin de semana, ¿Qué no, otro, el, el otro, el del 8 de diciembre, claro. eh, vamos a estar haciendo un festival en el Parque Centenario y vamos a contar, chicos, con la presentación exclusiva de John Lemur. Well, ¡John Lemur! Está. ¡Qué grande! En vivo... Pusieron Muy una increíble. inversión ahí en calle. Sí, una sí. inversión estamos, estamos viendo, en realidad estamos terminando de definir de acuerdo al Cayet la cantidad de minutos que va a estar, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer ahí como un íntimo interactivo, va a estar presentando temas en vivo. Va a estar firmando autógrafos también con la patita, ¿no? No, no sí. puedes escribir pero va, bueno. si vas con no, un papelito te pone la sí. patita. Vamos de... a tener almohadilla con tinta para que te pueda dejar la patita. la claro, claro. patita, John Lemmon. Eh, vamos a estar proyectando cortos y esta sí también es una convocatoria abierta a todo aquel que tenga un corto que quiera eh, proyectar ese día en el festival. Puede mandarnos, bueno, a Manada Cultural también nos pueden contactar por Facebook y mandarnos el corto. Y, y también estamos haciendo ahí una movida con todos aquellos artistas que están a diario en el parque, pero que están ahí como aislados, ¿viste? Que está sí. cada uno en la suya, ¿eh? bueno, la idea es que se junten eh, que nos juntemos que nos agrupemos y pasar una tarde noche eh, en el parque centenario. O sea que va a haber una de, alta densidad de hippies sí. sí. Y tenemos también vamos a tener a eh, varias bandas a la vez de la cual Nau forma parte. Sí, va a ser la, la, un, un debut eh, Eh, en, oficial. Digamos, oficial de la banda de varias bandas a la vez, que estamos ya preparando un, un show especial con pirotecnia digamos, inflado, algo muy, muy similar a lo de Roger Waters en realidad que se nos ocurrió a nosotros ver. primero, pero bueno no, no llegamos no hay... a conseguir espacio ahora que tenemos el parque centenario <risa> a nuestra disposición vamos a ir con ese espectáculo sí, también el, el sábado primero de diciembre el circuito cultural Barracas hace ah, una fiesta para... de, de despedida del año de posible despedida del espacio Eh, es un lugar que queremos mucho todos los que participamos ahí, participamos ahí, Ajá. lo digo todo, con todas las letras. Y bueno, entonces vamos a estar el sábado primero de diciembre de las 9 de la noche haciendo una fiesta, mostrando alguna cosa del recorrido de la historia del circuito, cantando algunas canciones. Barra compañera, va a ver. Barra bueno. compañera, así evitando la inflación y todo eso. Ahí y, dentro del circuito Dentro del circuito que es Iriarte 2165, barrio de Barracas. Bueno, Bien. Bueno, muy bien. Nos despedimos hasta el sábado que viene, hasta el 1 de, eh, así que preparen la cacerola, preparen la sartén y los dejamos con tercer piso al fondo, sí. creímos. y nos vemos la semana que viene. Creo que no llegó nadie todavía. No. No llegó nadie. El turco. Empecemos a llamar turco? al turco. <risa>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 El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana El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 sobre una ariana, el szárnyakat, a szárnyakat a szárnyakat, a szárnyakat a szárnyakat, a szárnyakat a szárnyakat, a szárnyakat a szárnyakat, el szárnyakat a szárnyakat,